Het is niet eenvoudig. Het Podemos de ello hablando siempre verdades, actuando con sinceridad. La vida no es un sueño, pues los sueños sueños son.